Hola, buenos días. Bueno, eh, ¿qué es lo que detectaron? ¿Cómo van las elecciones hasta este momento? Eh, bueno, desde el inicio eh, se planteó a la Junta Electoral el tema de que hay afiliados que no llegan con los seis meses, uh -huh. que requiere el estatuto, eh, pero bueno, igualmente se les permitió votar. En un inicio se, se iba a marcar el voto eh, para, bueno, después poder identificar Pero bueno la junta consideró que no así que ahora esas personas igualmente van a van a votar son muchas personas eh, son eh, 24 personas alrededor de 24 de 30 personas. Claro. Eh, están habilitadas para votar casi 700 personas, ¿verdad? 700 sí, afiliados. Sí, sí. Ahora, pero eh, no cumplen con... Est estas personas, ¿estaban dentro de la nómina de estos 700 afiliados en condiciones de votar? Sí, igualmente estaban dentro del padrón. Ah, bien. Pero lo que dice el estatuto es que no no se les tendría que permitir votar. Claro, claro, claro. claro. Eh, pero bueno, es una decisión que, que la toma la Junta. ¿Y hay la, algún la... organismo digamos, el contralor que pueda, eh, digamos, re resolver esta disputa? En estas elecciones están los vedores del Ministerio de Trabajo, eh, pero igualmente fueron consultados por la Junta y, y, bueno, y lo que les dicen es que ellos son los que tienen la decisión. Claro, que la Junta es la, la que resuelve. Eh... Claro, la Junta es la que resuelve. Ángeles, la elección comenzó a las 9 de la mañana, ¿verdad? Eh, sí, se retrasó un poquitito no, no sé, debería no diría exactamente a las nueve pero se retrasó eh, un poquito por el tema de este precisamente que, que se había planteado y, y... se había planteado ayer eh, ya habíamos hablado con la junta de esto de hecho nosotros solicitamos una una lista la lista de, eh, de estos afiliados eh, para que no se consideraran en, en la votación uh -huh. eh, pero bueno se resolvió al final se resolvió eso ¿Y, ¿Y cómo viene la participación en esta primera hora? Eh, bien, bien, bien. Viene tranquilo, pero pero viene bien. ¿Entienden ustedes que va a concurrir eh, gran cantidad de gente, un porcentaje alto? Sí, sí, seguramente en el transcurso eh, se irán a sumar más afiliados. Bien. Eh, ¿Hasta qué hora se puede votar y dónde están las urnas? Hasta las 18 horas. Uh -huh. eh, hay una urna en municipalidad, uh -huh. eh, en el edificio central, y otra en, en vialidad y logística, Perfecto. en la calle Don Bosco. Ángeles Giraudo, apoderada de la lista que encabeza Dora Parada, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Carmes. No, por favor. Un saludo.